Actualidade e novas destacadas do Portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Hoy charlamos con Baltasar Ortega Borg, licenciado en físicas que trabaja como profesor de secundaria. Baltasar, o Baltolkien, como es conocido en la red es usuario de KDE y de software libre desde hace tiempo. Tanto le gusta KDE, que es el editor de KDE Blog, un blog que recomendamos encarecidamente desde Mancomún, para estar al día de todo lo relacionado con KDE y su comunidad, y además en idioma español. Altasar colabora también en KDE Podcast España, un videopodcast donde nos trae interesantes entrevistas y noticias relacionadas con el mundo KDE. Compagina todo esto siendo miembro activo de las asociaciones KDE España y, y New Linux Valencia. Pero lo hemos traído principalmente porque conoce bien y usa en sus clases Gcompris, una suite de juegos educativos que queremos darle a conocer a nuestra audiencia. ¿Qué Hola, Baltasar. La primera pregunta está clara. ¿De dónde sacas el tiempo para participar en tanto evento? Pues la verdad es que encuentro el tiempo entre los microgujeros que encuentro en mi vida. Porque hay tantos eventos y tan divertidos y tan chulos y que me invitan a participar y, claro, no sé qué decir que no o me cuesta decir que no y, por tanto, debo debo pagar mi Canon al software libre. Con lo cual, como mi función es de promoción, pues tengo que buscar cómo participar en ellos. Pero los al final los el tiempo se encuentra pues descansando poquito. Y cuéntanos, Baltasar, ¿cómo empezaste a usar el software libre y por qué te decantaste por KDE? Eh, haciendo un poco de memoria, yo creo que sobre el 2005 yo empecé a hacer mis primeros pinitos con el software libre. Claro, mis primeros pinitos eran intentar instalarlo. Simple y llanamente intentar instalarlo. Creo recordar que sobre el 2006 conseguí instalarlo en mi ordenador de sobremesa, y además hacía funciones de, de switch para otros ordenadores de casa y, claro, era absolutamente necesario que tuviese conexión a Internet. En aquella época, si no se os acordáis, que utilizábamos routers USB. ¿Os acordáis de eso? Sí, sí. Pues eh, configurar eso para un novato como yo pues era un dolor de cabeza bastante importante y, al final, lo conseguí. Y al, al conseguirlo y ver que me gustaba, que la gente te ayudaba mucho, pues es cuando ya me convertí en usuario de software libre eh, convencido y declarado. ¿Y por qué KDE? Porque, bueno, básicamente porque la distribución que utilicé era una SUSE. En SUSE venía KDE y la cantidad de aplicaciones que me daba KDE por defecto eran muy, muy buenas y muy grandes. Así que, pues, me decidí por esa. Es quizás, si hubiese conseguido instalarlo con Nome, ahora sería, no sería KD blog sino sería Nome blog pues igual sí. ¿Cuánto tiempo llevas con KD blog ¿Te aporta más trabajo que satisfacciones o al contrario? Eh, fruto de, de mi enamoramiento del software libre, después de dos años, que sobre el 2008, decidí que, que debía pagar de alguna forma todo lo que me estaba dando el software libre y decidí, pues, escribir un blog sobre justamente KDE. Debo, de, debo confesar que en, eso, en esos momentos eh, no tenía muy claro las diferencias entre KDE, entre aplicaciones, entre distribuciones y, y me parecía todo un mare magnum. por lo cual, escribir el blog me ayudó a, a sentar las ideas y a, y a conocer mucho mejor el software libre. También tengo que decir que KDE Blog no fue mi primer blog. Ya estaba ya estaba publicando desde hacía un año y algo Eh, un blog que se llamaba gacetadigital.com, que ahora mismo está extinguido, y durante otro tiempo estuve llevando un otro blog que se llamaba linuxjuegos.com que igual algún oyente le sonará. Pero bueno, al final tuve que decidirme. O me quedo con cada blog a full time o lo hago a medias. Y como realmente el blog que me gustaba y que me llenaba era cada blog, pues me quedé con él. No conocía ¿Eh? yo esa faceta tuya. Esa faceta tuya jugona, ¿no, Baldassar. Ah, pues... Lo bueno, es sí, bastante, aunque creo que sé más de juegos de lo que realmente juego. Eso es divertido de conocer respecto a mi persona. Me encantan los juegos, pero no hay tiempo para ello. ¿Y satisfacciones o trabajo? Pues realmente me da satisfacción. ¿Por qué? Porque creo que, de otra forma, si no fuese el, hubiese sido por el blog, yo no hubiese entrado tan de lleno en la comunidad de software libre. Eh, hubiese sido un usuario más y quejándome o aportando las cosas positivas o negativas, pero sin sin ofrecer algo a los demás. Y yo creo que el software libre tiene mucho sentido cuando realmente ves que puedes ayudar a los demás a, a dominar su ordenador, de mantener su privacidad al 100%, de estar más seguro, de sacar un rendimiento a sus equipos, etcétera Con lo cual, al final me da trabajo porque la publicación diaria pues tienes que estar muy atento todos los días, pero me da muchas muchísimas satisfacciones cuando cualquier usuario cuando cualquier lector te lo agradece, eso es un subidón muy importante y eso es es lo que me llega a continuar con el blog. Actualmente los blogs están un poco de capa caída, ¿no? De hecho, seguro que hay muchos espectadores que, que bueno, que no hay eso de un blog que ¿no? ¿Has pensado en cambiar de canal, Baltasar? Pues no, no he no pensado de cambiar de canal y además esto es un tema recurrente últimamente porque yo creo que el blog aporta cosas que otros canales no aportan. Es decir... A ver, otros canales como pueden ser como las redes sociales, pues no no me llenan porque las redes sociales te pueden solucionar los problemas, eh, pero son muy desordenadas. Intenta buscar la solución a algún problema de hace dos meses en cualquier red social o en cualquier canal de Telegram o cualquier grupo de Telegram, no lo vas a encontrar. Con lo cual creo que los blogs todavía tienen esa función junto con los foros de tener una información ordenada, por eso creo que no debo... Eh, irme. Respecto a otros canales como pueden ser eh, videoblogs o podcast o lo que sea más audiovisual, pues debo decir que dado a mi estilo de publicación y mi ritmo de vida, me sería realmente complicado eh, llevar el ritmo que quiero llevar el ritmo que quiero llevar no es por otra cosa, porque por mantener una, una constancia y que no se me olvide Olvidar, eh, seguir aportando cosas al software libre no es por otra cosa, por eso público de, de forma diaria, más que nada es por mí para no olvidarme de ello y por tanto creo que YouTube y los podcasts me quitarían demasiado tiempo para hacer para hacer lo como yo quiero y con lo cual no, no además también pienso que también hay un nicho de, le de lectores que prefieren leer un blog que estar 10 minutos viendo un vídeo porque los vídeos realmente pues en muchas ocasiones la información que estás buscando eh, no se encuentra en el minuto 3, pero claro, como no puedes darle un, un, una lectura en diagonal, por así decirlo, pues no lo vas a no lo vas no vas a estar por ellos. Entonces, yo creo que tengo mi nicho de mercado, tengo comillas yo de mercado y quiero mantenerme ahí. Sabéis que está viendo un pequeño repunte en los contenidos escritos, pero más que nada en formato newsletter. La newsletter lo está petando este año. Pues, mira, lo desconocía. Lo desconocía eso. De hecho, no sé ni cómo hacer una newsletter. No es, no es difícil. Básicamente, es coger los titulares y los enlaces, las cosas que hablas, y mandarlos en, por correo. Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro. ¿Cómo <risa> definimos a g -Compris? ¿Y para qué edades está recomendada? Pues g se define a sí misma como una suite educativa, que es una forma muy chula de decir que es un compendio, es una aplicación que tiene en su interior mini aplicaciones y minijuegos de estilo educativo. Las edades recomendadas, según le podemos leer en su página web, es de niños y niñas de 12 a 10 años. Pero yo pienso que lo han puesto por poner una edad una edad eh, focalizada, porque en realidad niños más pequeños pueden utilizarlo Y niños más grandes e incluso adultos también pueden utilizarlo. Eh, GComprise eh, está muy bien porque tiene más de 100 actividades agrupadas en 6 categorías. Es decir, no estamos hablando de una suite educativa que, que nos ofrece 5 juegos o 10 juegos. Estamos hablando de más de 100 juegos. Y tiene agrupados por categorías, como he dicho. Por ejemplo, hay uno que es Descubriendo la computadora para dominar el teclado, el ratón, la prendera táctica. Por eso decía que en verdad eh, este G-Compress se podría utilizar perfectamente en, en una clase senior. Es decir Para aquellas personas que no han tocado un ratón o un, o un teclado, pues que practiquen con él de forma lúdica y divertida y no haciendo mecanografía pura y dura. Tiene actividades de lectura, tiene actividades de aritmética, tiene actividades de ciencia, de geografía, evidentemente juegos y otros que están en miscelánea, digámoslo así, como por ejemplo eh, entender cómo funcionan los colores o aprender a decir la hora. Y tu historia con GCompris, cuéntanos un poquito cómo es. y ¿Alguien te lo recomendó o, o lo descubriste por tú mismo investigando por ahí? Lo cierto es que no sé ni cómo ni cuándo descubrí GCompris. Es muy fácil que fuese directamente buscando aplicaciones libres educativas. Pues claro, soy profesor y entonces siempre estás buscando ese tipo de, de aplicaciones y pones en el buscador aplicaciones educativas libres. Evidentemente, Gcompris eh, lleva bastante tiempo con nosotros, ya tiene casi, bueno, no, tiene más de 20 años la aplicación, pues apareció en alguna de las listas de buscadores. Y, y claro, bueno, eh, Dado mi faceta de profesor y mi faceta de promotor del software libre, pues supongo que en algún momento dado la utilizaría en alguna clase y la publicaría en el blog. ¿En qué plataformas puedo usar g -Compris? ¿Necesito un equipo potente? Actualmente puedes utilizar g en todas las plataformas que te puedas imaginar. Está para, evidentemente, en New Linux, está para... Para Windows, para Mac, para FreeEBSD y para Android. Con lo cual lo puedes utilizar en las tablets sin ningún problema. Además, en todas ellas actualmente es gratuita. ¿Necesita un equipo potente? Pues la verdad es que no. De hecho, eh, cuando se visualiza G-Comprise, se ve que los gráficos y los colores que utiliza son muy básicos. Con lo cual, en un equipo muy poco potente se puede trabajar sin ningún tipo de problemas. ¿Qué significa que sea software libre, que compres? Que sea software libre significa muchas cosas. Y claro, la primera es que todo el mundo puede ver el código. entonces puede, Si puede ver el código, ya sé que mmm, no me van a, no van a meter un gol respecto a ni publicidad, ni malware, ni nada. Con lo cual, mmm, cualquier persona que sepa un poquito de programación pues puede ver cómo está hecho. Claro, al ver cómo está hecho hace que sea muy fácil empezar a colaborar. Y de hecho es y lo digo en exclusiva, una de las cosas que tengo pendientes y que más ganas tengo es de coger un grupo de alumnos y hacerles que hagamos una aplicación para Gecompris. Eh, tengo algo de experiencia con un mm, App Inventor, creo que se llamaba, para hacer aplicaciones para Android con alumnos y me gustaría eh mis alumnos hiciesen alguna aplicación para para esta para Geocompris. Pues seguimos descubriendo nuevas facetas de Baltasar. <risa> Necesitamos estar conectados a internet para poder usar Geocompris. No, no, no, no, no. Y esto es una también es una gran gran característica, es decir, eh, sí, evidentemente para instalarte lo y incluso configurarlo, sí que necesitas internet pues por, por ejemplo para bajar voces o para bajar algún tipo de de idioma en particular. Pero una vez instalado, eh, la aplicación pues funciona sin, sin conexión a internet, la cual cual hace que en algunos sitios pues, sea muy muy recomendable. Y además nos quitamos esa tiranía de si no hay Wifi, pues no hay aplicación. eso cada vez es más habitual. Eh, aquí estamos hablando de un, de un programa que se utiliza en, en entornos educativos como escuelas, etc. Eh, ¿Esta aplicación recopila algún dato personal? ¿Cumple con el reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea? Bueno, y, y igual tendríamos que hablar con, con las chicas de No Legal Test que te dirían 100% la respuesta correcta. Pero bueno, en un principio eh, cumple la Ley de Protección de Datos porque no recopila ningún dato personal. Con lo cual, si no recopila ningún dato personal... Entiendo que evidentemente debe cumplir la ley. Y eso creo que también es otra de sus fortalezas. Es decir, sigue sí es cierto que ahora mismo es un programa un poco limitado porque, por ejemplo, no nos permite crear perfiles, que eso antes sí que permitía crearlo, pero eh, es completamente fiable y seguro y 100% recomendable en ese sentido. ¿Y es un proyecto que está vivo y, y sigue creciendo y actualizándose? Pues lo cierto es que sí. Sí. Es decir, cada... la última actualización, para que nos hagamos una idea, es del 31 de marzo de este 2021. Y en esa actualización, eh, básicamente, eh, lo que hicieron es actualizar los gráficos de 21 actividades. Evidentemente, corrección de errores. Se añadió una compilación para Ubuntu Touch. Se corrigieron errores de ortografías. Se añadió un nuevo instalador para Windows. Es decir que sigue sí está muy vi muy viva de hecho la, la actualmente está en la 1.1 y en noviembre del 2020 es cuando se lanzó la 1.0 en la que añadieron cositas como la posibilidad de darle de seleccionar qué niveles queremos eh, utilizar con nuestros alumnos o alumnas en, dif en diferentes actividades por ejemplo si estoy haciendo actividades de multiplicaciones y divisiones pues qué, qué tablas Quiero que aparezcan en pantalla, porque, por ejemplo, mis, mis alumnos, la tabla del 2 y la 4 y la del 5, pues no hace falta trabajarla porque ya tienen bastante trabajada. Con lo cual, yo puedo ir seleccionando para ser un poquito más preciso. Eh, sí, es es un proyecto vivo, eh, está creciendo, está actualizándose, eh, tiene una wiki viva y, y me encantaría. Y creo que últimamente está teniendo mucho amor, que tuviese todavía más colaboraciones. Me encantaría, por ejemplo, participar en dejar claro cómo cómo hacer una actividad para que comprís Y de hecho, lo he comentado antes, es una de las cosas que tengo en mente porque si la hago yo, aprenderé y podré comentarlo a otras personas para para animar a hacerlas. ¿Y dentro de él, cuáles son tus herramientas preferidas, Baltasar? Pues la verdad es que son muchísimas. De cada 100 para 100, más de 100 actividades, pues, con lo cual elegir alguna es difícil. Pero, por ejemplo, destaco unas cuantas. Existe una actividad que es para empezar la división con a explicar la división a los alumnos de, de primaria, de primero segunda de primaria, que es una actividad visual súper chula. hay otra actividad que me encanta, aunque es para mayores, que es una actividad para hacer circuitos eléctricos muy sencillitos, pero bueno, está muy bien. Hay otra actividad que es la de la de comprar en la cual te te dicen, eh, te dan un algo para comprar, tú tienes que poner el dinerito. Y como no lo he comentado antes, pero GCompris se basa en el constructivismo, es decir, las aplicaciones no son fichas, simplemente son actividades y que van con de niveles avanzando en, en nivel. Al principio es muy sencillito, utiliza la teoría de las situaciones prácticas de Brousseau Con lo cual es muy sencillo y simplemente pongo el dinero y me devuelven, pero poco a poco se va complicando y entonces ya tienen que hacer los alumnos sumas o restas para poder dar el dinero que toca. Si no, el juego no les deja seguir funcionando. Otra actividad que me encanta es el de una báscula digital en la cual, siguiendo mi, mi filosofía, empezamos con actividades muy sencillitas de equilibrar una báscula, pero a medida que vamos avanzando en niveles, nos demos cuenta que eh, para poder... Allá la solución debemos poner pesos en las dos brazos de la balanza. En la mayor parte de las actividades los niños eh, rápidamente se encuentran que su estrategia básica de solución de su problema resulta insuficiente, con lo cual tienen que pensar o adaptarse a ver cómo lo resuelven y como encima eh, otra cosa, otro punto fuerte que comprís es que automáticamente GComplice te dice si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, esa retroacción de, de, de avance positivo pues, eh, te lo da. entonces Esto motiva bastante a los a los alumnos. Otra aplicación que me gusta mucho es una de electricidad digital o una de mezclar colores de pintura y de luz porque son dos cosas diferentes. Sabemos que si mezclamos mmm, luces de colores llegará al blanco y si mezclo pinturas, llegar al negro pues tenemos dos actividades de ese estilo que les hacen ver a los alumnos esas diferencias también tenemos actividades de historia por ejemplo la de aprender números romanos o la de la historia de louis Braille que después eh, viene una aplicación pues es muy muy chula y bueno, y podría estar hablando largo y tendido, vale hay muchos juegos que son de competición entre alumnos nos encontramos que tenemos un piano integrado en g pris tenemos el tangram que es una herramienta fabulosa para aprender eh, geometría es es realmente asombroso lo que nos puede ofrecer este esta aplicación de faltaar lo recomendamos también para casa para que los niños y los no tan niños lo usen en casa evidentemente que sí es decir es una aplicación que puedes tener en tu tablet de uso diario que para que tu niño, en vez de estar todo el día viendo YouTube, pues que se ponga una aplicación de este estilo y que y que juegue. De hecho, eh, a mis sobrinos y a mi hijo, pues, eh, me lo están pidiendo continuamente. Y como, claro, hay tanta variedad de aplicaciones, no se saca, no acaban de, de aburrir nunca. Siempre encuentran uno. Al otro día me encontré a mi hijo haciendo su primer, su primer documento de texto y guardándolo y cargándolo dentro de Gecompress. Y también lo recomiendo, no solo para la escuela, sino también lo encuentro lo encuentro muy interesante para centros de logopedia. Porque, claro, es muy visual, con colores muy muy llamativos, y a, a niños que tienen ciertas dificultades, pues les viene estupendo. ¿Y algún otro juego educativo por ahí que recomiendas, Baltasar? Que no sea G Compris, que queríamos decir. Claro. No, ya ya dejé bastantes. Bueno, claro, evidentemente, mmm, viniendo yo de la Cuniaca pues, de pues debería recomendar todos los juegos educativos de la ramaca de Edu, que hay unos 26 juegos educativos en dentro del cual está Gecompris, pero bueno, obviamente Gecompris y de estos 26 juegos yo de hecho tocaría algunos como Cabruj para aprender a hacer fracciones o Step, que es una herramienta fabulosa para hacer para crear mundos virtuales en dos dimensiones y aplicar la ley de la física, que va muy bien para explicar por ejemplo cinemática o muelles o explicar el sistema solar. También destacaría pues Marvel que es para es un mapa es un planisferio en 3D con diferentes eh, capas y bueno y fuera de KDE recordaría por ejemplo Tuxmath que es un juego de con especie de Space Invaders pero con con Tux intentando hacer operaciones matemáticas bueno y, consi y consiguiéndolo, con lo cual hay muchos. Es decir, simplemente poned en Google aplicaciones educativas software libre y veréis que hay una barbaridad y, y muchas muy buenas. Y ahora que hemos descubierto tu faceta jugona, ¿qué otros juegos que no sean educativos nos recomiendas? A ver, juegos no educativos eh, recomendados. Aquí hay mucho tela que cortar porque si nos vamos a nativos de libres, yo creo que Super Tuxum Kart es uno recomendado al 100%, de hecho en la última Academia es la noche del sábado, la parte social hicimos con, con este juego de Karts, súper divertido eh, después hay un clon de, de Super Mario que me acuerdo cómo se llama ahora mismo después, estas últimas vacaciones con mi familia Jugona, estuvimos dándole al Hedge Wars, que es una especie de clon del Worms de matar eh, erizos a base de cañonazos y pistolazos o sea, algo todo lúdico y divertido y bueno, y si ya pasamos a, a otro tipo de juegos ya no tan libres o recomiendo mucho el mundo de la emulación porque el mundo Linux y la emulación con ROMs antiguas es una gozada de hecho, eh, ahora mismo confieso que estoy jugando a un Final Fantasy 8 emulado en una Raspberry Pi y es una gozada El juego que hablabas, que era como un clon de, de Super Mario, es Super Tux. Super Tux, sí. Es que no quería decirlo mal, me, me, me sonaba mucho que estaba muy relacionado con Super Tux cards pero bueno, no acordaba muy bien. ¿Y has probado Pingus? Pingus, Pingus, me suena. Es, el, no clon lo... libre. es el clon libre de, de Lemmings, no sé si te acuerdas de los Lemmings. Sí, claro que me acuerdo de Lemmings. No, no lo he probado y no quiero probarlo. <risa> verdad Hay muchísimos juegos. De hecho, en el blog a veces le dedico una entrada a hablar de juegos por eso por, por esa afición que tengo que yo creo que fue la que me, me llevó a, al mundo de la informática de, de los juegos y hacer que funcionaran y todo esto. Aunque después no tenía tiempo para hacerlo. No tenía tiempo para jugar. Y a nivel de, de software libre, ¿cómo ves tú la implantación de ese propio software libre en las aulas españolas? Pues la verdad es que Es una pregunta peliaguda y yo creo que ahora mismo me gusta. Tengo dos, dos visiones, una positiva y una negativa. La visión positiva es que el software libre en general está mucho más implementado en la sociedad de lo que la misma sociedad cree. Utilizamos herramientas libres en el colegio de forma muy sencilla y muy fácil, como el LibreOffice, VCPlayer, Firefox. Esto lo vamos... En el caso de la comunidad valenciana, Eh, el Jurex está súper implementado en el 90% de las escuelas. Mis alumnos están utilizando uh, KDN neón y KDN Live y GIMP y el Inkscape eh, para hacer sus cositas. Con lo cual veo que los niños sí que, y niñas sí que tienen una visión bastante general de cómo funcionan las cosas. Pero por otra parte veo que la administración pública le está haciendo un flaco favor, a, al menos en la comunidad valenciana hablo, que es lo que más conozco, al software libre, porque en vez de, de implementar el software libre a nivel general, se está yendo por soluciones privativas que al final nos van a llevar a una especie de esclavismo respecto a ese tipo de, de herramientas. Y evidentemente eso eso no es nada bueno. No sé si sería o, o ya lo ha he hecho yo, yo conozco la comunidad de new link valeencia ha he hecho ha he escrito cartas a la chinaita valenciana pidiendo explicaciones y demás pero el resultado es que los políticos parece ser que van por un camino que es un camino bastante ilógico y creo que viene dictado por intereses que no son nada claros en vez de intentar eh, promocionar software libre y aprovecharse todas esas ventajas. Resumiendo, creo que el software libre está perfectamente preparado para estar en las salas españolas, pero también creo que hay intereses de que eso no sea así. Hace poco tuvo lugar la UGIurex 2021, en la que has participado como ponente. ¿Qué te ha parecido esta edición? Por lo cierto es que me ha parecido una edición muy completa. Eh, me quedé sorprendido porque yo estoy en el grupo de que está estado organizándolo más o menos, aunque... Ya sabes, bueno, con el tiempo que tengo leo los correos rápidamente porque si no, no me da tiempo para más. Y cuando por fin vi el, el programa completo digo, ostras, aquí hay cosas súper chulas y súper interesantes. Es decir, creo que ha sido una de las UGGIurex más completas que se han hecho en los últimos tiempos. Y de hecho, la la, la comunidad UGGIurex está más viva que nunca porque incluso están decidiendo hacer más quedadas de alguna forma. Lo dicho, Mmm, veo una gran movimiento de software libre dentro de las aulas y alrededor los, y en los profesores, profesores que se dedican tiempo extra, nunca es tiempo dentro del colegio, siempre siempre es tiempo extra fuera del mismo para hacer cosas chulas, pero también veo que la administración mm, a, creo que no está poniendo todo de su parte y está poniendo incluso trabas. Coméntanos así brevemente qué es lo que buscáis en la UGIIUREX. Pues básicamente, pues buscamos promocionar el, el uso de Jurex, de herramientas libres y colaborativas entre profesorado, dar a conocer muchos de los proyectos que hay. Por ejemplo, yo no conocía H5P y lo estoy descubriendo ahora y, y eso y eso que utilizo Moodle o utilizo Aules día a día casi y es una forma de, de promocionarlo darnos a visualizarnos, digamos así. Ahora que que, había, que hablas así un poquito más de, de Libres, por si hay algún despistado ahí en <risa> al otro lado de los micros, cuéntanos qué es Libres. Jurex. Jurex es la distribución educativa de la Comunidad Valenciana, es decir, es un grupo de personas que decidieron hacer una distribución para, bueno, pensaron en hacerlo, no. ayudados por la Generalitat Valenciana y promocionados por la Generalitat Valenciana, decidieron pues ofrecer un sistema operativo libre que iría instalado o, o que va instalado en todos los ordenadores que utilizan en, el, en los colegios públicos de la Generalitat Valenciana. Diréis, ¿por qué hacen eso y no utilizan un Debian o un Ubuntu y demás? Porque claro, por varias razones. La primera y principal es que eh, debemos pensar que el número de ordenadores que tiene la Generalitat Valenciana y muchos de ellos bastante obsoletos pues indica que deben afinar mucho una distribución para que sea funcione bien con ordenadores, incluso bas, con bastante poca RAM. Uh -huh. además, además, cuidarse mucho de que muchas opciones y muchas configuraciones estén bien adaptadas pues por, porque el profesorado no debería eh, ser un especialista en, en informática y hacer la vida un poquito más fácil a luz al, al usuario final. Eso es básicamente Yurex es una discusión tiene es bastante famosilla está bastante bien implementada no está tan utilizada como como deberías hacerse creo que es un problema también de comunicación y un problema de, de destinar dinero a lo que se tiene que destinar y en no otras cosas pero bien es una es una gran iniciativa recientemente dieron el paso y, y gracias a la comunidad de pues ahora mismo es utilizan el escritorio plasma por defecto, lo cual es positivo también para la comunidad de KDE, en el último Jurex eh una de las ponencias era cómo cómo utilizar bien el escritorio plasma con Jurex, es decir, que creo que además es para la comunidad KDE positivo por esa interacción y esa esa promoción uno ese nivel de uso, de usos que que cada vez pues queremos que sea más. En estos equipos que mencionas donde está instalado Jurex, ¿está solo librex o están instalados también otras soluciones privativas? En un principio debería estar instalado Jurex solo, pero sí que me consta que en muchas hay un arranque dual. Uh -huh. Claro, y ese es un problema, para mí es un problema, un arranque dual y según como pongas si y lo dejes de poner, pues los usuarios que van a utilizar el LibreOffice, que esto es muy curioso, usuarios que utilizan LibreOffice y utilizan el Firefox para navar, pues en vez de utilizar o arrancar con Jurex, arrancan con Windows. Pues sí, ese es un pequeño problema. Claro, ahí ya depende de cada cada colegio que haga o que deshaga con los equipos que recibe. Pero en principio util, eh, utilizan Jurex y con las aplicaciones que tienen por defecto Jurex con sus repositorios. Bueno, sí, bueno. una cosa que creo que aún ha salido y creo que no he comentado GCompris es que pertenece a la comunidad KDE. Aunque tenga una G delante, GCompris pertenece a la Cuniaca de porque hace unos cuantos años decidieron pasarse de GTK a Qt y con lo cual eh, la Cuniaca de pues le abrió los, lo, los brazos y lo cogió, acogió en su seno con lo cual Gecompris pues cuenta con el respaldo de los servidores de KDE, con la promoción de KDE, de hecho en la página de kde.org vemos que Gecompris es una de las aplicaciones destacadas y cuenta también pues con el grueso de traductores Que, que dispone la CUNYAKD, con lo cual Gcompris está disponible en muchísimos idiomas, que eso es una cosa que no hemos comentado, pero que es súper importante, que la aplicación educativa esté en el idioma en que el niño o la niña esté aprendiendo. Baltasar, Valtolkien ha sido un placer charlar contigo esperamos que sigas difundiendo las maravillas de KDE y del software libre en general y también esperamos que te vuelvas a pasar por los micrófonos de Mancomun Podcast en un futuro no muy lejano Ha sido un placer Jorge, Bryce como siempre, evidentemente estoy abierto a que me volváis a invitar por cualquier cosa y yo si tengo tiempo que al final lo encuentro Pues me pongo con vosotros e estamos un ratito hablando que es maravilloso estar compartir o software libre con gente tan maravilloso como vosotros moitas gracias Baltasar tamén é un placer acogerte por aquí ata aquí o programa de hoxe eh, moitas grazas a todos os que está desde o Doutorado dos Micros eh, uímonos no seguinte programa hasta logo isto foi todo tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal. A música usada neste programa foi canción Street Dancing do grupo Time Timecrawler, con licencia Creative Commons, atribución. Os efectos de son obtivemoslos en freesound.org, baixo unha licencia Creative Commons, atribución, sen uso comercial.